cuatro años que la gente del campo no cultiva, se secaron las cosechas, no hay animales, casi le importense la la Colombia de trabajo.